La CGT Regional Centro Sur, aquí en La Pampa, eh, Luis Fagiani. Luis, Pablo Cucharini, te saluda, buen día. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días, un gusto. Bien, eh, ¿todo bien, Luis? Sí, sí, sí bueno, por suerte. Bueno, mejor así. Bien, trabajando como siempre. Está. Eh, Luis, eh, se habla mucho, eh, y lo prometió Alberto Fernández durante la campaña, de eh, un gran pacto social eh, para tratar de salir de esta crisis económica eh, que nos ha sumergido el macrismo, eh, y bueno, y el rol de los trabajadores y trabajadoras eh, y la CGT va a ser importante en todo esto, eh, ¿cómo, ¿cómo lo están siguiendo? Eh, a, a partir de la victoria de Alberto Fernández. Claro, bueno, con mucha expectativa, claramente, ¿no? Porque eh, nosotros fuimos parte de la campaña, fuimos parte de, de la tarea, de la unidad, para que para que eh, Alberto Fernández pudiera ser presidente y, y coincidimos plenamente en que es necesario eh, un, un gran acuerdo donde los otros días Héctor Daer nos decía a nosotros en una reunión que tuvimos no hay que mirar este gobierno como si fuera el gobierno, sino que hay que mirarlo como, es, como nuestro gobierno. ¿no? Uh -huh. eh, no es lo mismo mirarlo de afuera que ser parte de él. Y, y en ese sentido eh, la coincidencia con la necesidad de un, de, de un pacto donde todos los sectores estén sentados en la mesa y con sus representaciones y a partir de ahí puedan hacerse acuerdos para, para caminar hacia adelante, eh, nos parece que es muy importante. Así que como decía al comienzo, lo, lo, lo miramos con mucha expectativa y bueno, estamos eh, claramente... Eh, muy interesado en que esto suceda eh, lo, ni bien el gobierno comience a caminar claramente ¿no? claro. eh, lo que debe haber eh, desde la mirada de la cgt es una eh, mejora en, en, en el ingreso de los trabajadores y trabajadoras me imagino bueno esto es parte también de lo que de lo que alberto dijo en su campaña ¿no? es necesario para poder eh, eh, dinamizar el consumo es necesario poner dinero en el bolsillo de los trabajadores y de los públicos ¿no? eh, hay, hay distintas cosas no solamente eso sino eh, modificar el tema de, de, de créditos para las pequeñas y medianas empresas para los comercios esto también es parte de su propuesta eh, nosotros hoy desconocemos digamos sabemos que hay toda una Una, un gran movimiento en, en las cámaras por el tema de algunas leyes que van a estar saliendo y demás, pero, pero luego de eso no tenemos precisiones respecto de nada, entonces no conocemos digamos, los pormenores de lo que puede llegar a ser el acuerdo. Sí, eh, sabemos que, que un, un gran acuerdo significa que... Eh, que los que consumen en este país, que son los trabajadores, tengan una recomposición salarial, ¿no? Sí. Habrá que ver cuáles son las formas, cuál es la manera, porque claramente hoy es muy difícil que, que una empresa privada pueda estar más, si se, si se trabaja con, con pequeñas y medianas empresas, eh, pueda, pueda responder efectivamente eh, a un incremento salarial importante. Así que será... Es toda una cuestión de seguramente de parte del acuerdo que, que hay que hacer en este sentido. ¿no? Y, y si se habla de rebaja de la tasa de rentabilidad de los sectores empresarios. Uh -huh. eh, es un tema eh, polémico, eh, sobre todo sí. para el empresario, eh, que se niega. Eh, eh, ¿Aquellos sectores que puedan hacerlo, a, a apuntar a eso, sería...? Sí, yo creo, yo creo que en realidad eh, va a tener que haber en ese acuerdo hay, hay claramente algunos sectores que van a tener que ceder. Los que más ganaron en todos estos años, uh -huh. que no son muchos, pero que sí hay algunos y que ganaron muchísimo, sí. ¿eh? Eh, esos sectores van a tener que ceder en beneficio de los otros. Uh -huh. Esto es claro. Sí, ¿no? sí. Eh, y, y bueno... <ríe> Eh, a mí me parece que un acuerdo va a tener que tener algunas características diferentes a las que hasta ahora ha tenido cada vez que este gobierno hizo un acuerdo. ¿no? El gobierno actual. ¿no? Usted, hay que acordarse que cada vez que se hacía un acuerdo, decía bueno, vamos a pagar 2.000 pesos. Sí. Primero era obligatorio, después era esto, después el otro, después era el que pueda. Mm. Bueno, lo pagaba, lo pagaba en el 20%. Eh, el, último, el último acuerdo, bueno, pero era acuerdo de paritarias. Claro, todo, todos los sindicatos tenían los acuerdos de cláusula gatillo pendientes de resolver, la mayoría, ¿no? entonces los sindicatos, los mil los pesos terminaron quedando dentro de los acuerdos paritarios que se hicieron. Mm. Y entonces no significó un incremento salarial. Mm. No, Así, y uno... Ni un bono ni nada, significó que es parte de la discusión paritaria. Sí. Entonces, tampoco lo pagó casi nadie, porque la revisión salarial se iba a tener que hacer lo mismo de acuerdo a la inflación. Sí. Entonces, bueno, a mí me parece que eh, se tienen que establecer reglas y, y se tienen que cumplir esas reglas, ¿no? sí. claramente, porque eh, pero, pero eh, se tienen que cumplir por parte de, de, de los que tienen la plata esto es claro, ¿no? porque nosotros somos rehenes de esto, entonces eh, no, tenemos, no tenemos opciones, bueno, nosotros no podemos decir, nosotros no lo cumplimos, somos los que tenemos que recibir. Sí. Eh, uno entonces, los... En este sentido los que tienen que poner van a tener que tener seguramente... Eh, más responsabilidad. Claro. Eh, uno de los primeros acuerdos que se incumplió, a poquito de asumir el, el mandato Mauricio Macri, que firmó con los em principales empresarios un acuerdo de no despedir gente eh, en, uh -huh. en el inicio de la gestión. Bueno, ¿no? pero esto, esto, es parte, esto es parte de lo que sucedió durante los, uh -huh. los cuatro años de Macri. Uh -huh. Los cuatro años de Macri fueron así, una, una, una secuencia permanente de... Eh, de incumplimientos hacia los sectores más desposeídos. Ah, ¿no? sí, sí. Esto es claro. O pueden decir que se ampliaron la cantidad de planes, pueden decir, pueden decir lo que, que se gastó mucho en el gasto social, pueden decir lo que quieran, pero la realidad concreta es que eso fue consecuencia de las malas políticas que llevaron adelante, ¿no? Y de, la, de, la, de, la, de las promesas que habían hecho de... De, de generar empleo y todo lo demás, que no existió nunca absolutamente nada. Bueno, esto es parte de eso. Eh, eh, Luis, con la victoria de Alberto Fernández, la derrota de Mauricio Macri, ¿se archivó definitivamente una reforma laboral que perjudique al trabajador y o trabajadora? ¿Está yo, garantizado esto? Re, bueno, no. Yo repito siempre lo que, lo que cada vez que del tema hablamos. A mí me parece que siempre es necesario conversar sobre... Eh, las cuestiones laborales, siempre es necesario, las leyes necesitan naturalmente actualizaciones porque siempre hay nuevas cosas que aparecen, sí. ¿no? entonces las nuevas tecnologías, hay muchos, hay muchos conceptos que deben ser incorporados, las nuevas metodologías de trabajo eh, deben ser incorporadas a los este, este tema del mercado electrónico, hay muchas cosas que tienen que estar incorporadas en las leyes, ¿no? Esto es necesario discutirlos. Ahora, la cuestión es con quién y de qué manera uno discute todos estos conceptos. ¿no? Una cosa es discutir este concepto con alguien que pretende destruir la ley que protege al trabajador y otra cosa es discutir con alguien que lo que pretende es ampliar los derechos de los trabajadores. Es decir, que los trabajadores que se encuentran comprendidos en estas nuevas actividades tengan derechos que lo protejan. ¿No? Entonces, o lo que el gobierno de Macri quería hacer es que agarrándose de eso, ¿no es cierto?, termináramos quitando derechos que están contemplados en la ley. Por eso yo creo que es necesaria esta discusión. La cuestión es cuál es el interlocutor y cuál es el objetivo que el interlocutor tiene. A mí me parece que en este tiempo seguramente van a haber momentos donde tengamos que discutir alguna de estas cuestiones, pero siempre pensando en que el trabajador no va a perder sus derechos y que se va a encontrar protegido y cuidado, ¿no? y van a estar incorporadas estas nuevas, estas nuevas cuestiones que son necesarias de tener en cuenta. Claro, ¿Mm? sí, sí, claro. No, nada de tocar esto de lo que quería el macrismo de la... No, el tema, el tema de... de, de este, claro, esto esta de esta cuestión, bueno lo que pasa, es que estos eran los pedidos del FMI que van a mm. seguir, ¿eh? mm. ¿Sí? no van a cambiar los pedidos del FMI los pedidos de flexibilización laboral, los pedidos de cambiar la edad jubilatoria, estas cuestiones van a seguir sin ninguna duda. ¿no? Bueno, habrá que ver y habrá que conversar y habrá que discutir y habrá que charlar, pero la realidad es que nosotros pretendemos que esto no se toque claramente. ¿no? Ah, eh, clarito. Eh, bien, Luis, no sé si querés completar con algo, si no. Gracias. No, no, no, no dar las gracias y bueno de es que siempre ustedes están pendientes de, de las cuestiones que a los trabajadores nos preocupan y Y bueno, y estar siempre a disposición, como siempre. Bueno, muchas gracias Luis, buen día. Gracias, Pablo. Hasta luego. Bien, bien. La, la palabra de Luis Fagiani, el secretario general de la CGT Regional Centro Sur. Aquí en La Pampa pasó por Radio Quermés, son 8 y 37 minutos. Radio Quermes es comunitaria, es alternativa, es popular. Radio Quermes es, es la radio del pueblo. 106.1. Modo comunitario.